Hola, mi nombre es Alwin van der Heyden y soy oceanólogo y naturalista. Entonces, este encuentro de, el primer encuentro de kayakismo y biodiversidad se va a llevar a cabo en, en el Mezcal, en Escuinapa, y es, es un logro rotundo el hecho de que se vaya a hacer un, un evento como tal. ¿Por qué es importante? Eh, en primer lugar, porque la gente eh, va a conocer un un ecosistema totalmente nuevo para muchos de ellos que vengan a, a, al encuentro y segundo porque está enclavado en, en una reserva en, natural que es en Marismas Nacionales Sinaloa que es, es la, la CONAMP este, son más de 45 mil hectáreas como, como reserva y hay muchas cooperativas que dependen de este eh, sistema lagunar, por lo cual es una ayuda más, es un logro que esta, esta cooperativa por medio de, de la ayuda de Escuinapa, del ayuntamiento y eh, la revista Sinaloa Interactivo se hizo un levantamiento también de, de, de, de lo que hay en el lugar y nos dimos cuenta de que hay una riqueza enorme, enorme, enorme riqueza en cuestión de fauna y flora Entonces, la gente que depende de estos lugares va a tratar de, por medio del ecoturismo, obtener un ingreso extra en, en sus casas, ¿no? Por, por, ya con, con la gente que que tenga interés en venir porque el evento en el mezcal pues ese, ese es el, la principal razón es la vasta biodiversidad que hay en la zona y que la gente aprenda a coexistir con lo que tiene para llegar a la famosa sustentabilidad no nada más saquear la zona sino cuidarla esto le va a dar una enorme plusvalía a escuinapa y va a ser un detonante para que mucha gente visite porque la, la, lo que hace la gente es irse de paso a Teacapán entonces lo que queremos es que la gente se quede en los hoteles, en, en, y, y que, va, que venga y visite y que se adentre en los lugares con los guías expertos que se están formando en este rubro, ¿no? que es el ecoturismo. Se viene el centro integralmente planeado, lo cual es un, es un gran reto para Escuinapa y un gran reto para lo, los cooperativistas, las gentes que, vi, que viven y dependen de, de lo que es el, el, el estero ¿no? el, o las marismas, entonces la gente necesita, es urgente que le llegue un, un fuentes nueva, nuevas de ingreso por medio de, de actividades este, recreativas o tales como este evento que está organizando el, el Ayuntamiento de Escuinapa es importantísimo que se lleven a cabo estos tipos de eventos para es un, un parteaguas y un abre ojos a la vez mucha gente está en la incertidumbre porque no conocen porque nunca han ganado un, un dinerito extra por llevar gente a observar aves en la ornitología, el estudio de la ciencia de las aves es increíble la cantidad de gente que puede venir a ver las aves que habitan en, en este lugar tenemos más de 200 especies en este ecosistema en, este, en, lo, en lo que es los manglares la gente pues no lo ve porque no, no lo conoce más sin embargo gente de canadá, gente de Estados Unidos gente de inglaterra, gente eh, naturalistas se morirían de ganas de ver lo que hay adentro de de, de, de, de lo que son los canales que vamos a a, a llevar a, a en, en este encuentro de kayak. Hay lugares donde la, se encuentra una ave que se le llaman la garza cucharón. Esta ave es la, se, se decretó como la ave insignia de aquí de, de Escuinapa y hay poblaciones en muy, muy, muy estables y en zonas muy prístinas que no han sido golpeadas por la, la mano humana. ¿no? hay zonas muy estables muy garantizadas llenas llenas de fauna y esto es lo que la gente debe de rescatar y la gente debe entender de que por medio de la naturaleza también puede tener un, un ingreso cosa que no lo están haciendo siempre ha sido el saqueo la pesca el siempre ha habido abundancia mas sin embargo cada vez somos más seres humanos entonces a lo que se pretende hacer es que la gente tenga otras fuentes no de ingreso como lo he dicho varias veces lo que no se ha hecho en estas zonas por ejemplo en San Blas, en San Blas es, van visitantes este, todo el año y van a la Tobara, van a varios canales a ver específicamente a la Garza Cucharón, a la Garza Tigre eh, entre muchas otras ¿no? aquí las tenemos en vastedad, hay, hay zonas inexploradas zonas donde se va a entrar en canoa en kayak sin meter motores Y estas zonas son las zonas de crianza de estas aves por lo cual se debe de conservar y ellos, eh, la gente de la cooperativa está muy contenta de poder realizar este tipo de actividades que son nuevas para ellos pero ellos tienen un gran conocimiento empírico de la zona, o sea ellos conocen como la palma de su mano ellos no, nos van a llevar, los, los van a llevar a que conozcan, a que vean, a que aprendan a que vuelan, a que Todo eso lo van a, lo van a descubrir en, en, en esta aventura ¿no? de, de Kayak. Y el hecho final, eh, lo, lo mejor de este evento es que se va a aprender a coexistir con la naturaleza y a valorar lo que se tiene en el sur de Sinaloa, algo que ha, que ha sido omitido por completo. Y está garantizado que, que lo, los observadores de aves, eh, ese es un solo rubro, ¿no? O sea, no nomás son las aves, puede haber también pesca de, de catch and release que le llaman los, los, los, los norteamericanos eh, en donde también tiene un, un, pueden tener un gran éxito y aparte pues la gente que nunca ha visto un cocodrilo tenemos el cocodrilo de río aquí, el cocodrilo acutus tenemos no sé la gente que le, que le gusta ver los búhos se pueden hacer paseos de noche también se, hay una infinidad de cosas, el, el detalle es que a esta cooperativa le nace el interés y tienen el gran apoyo de, la, de aquí del, del Ayuntamiento de Escuinapa, de la Sectur de la revista Sinaloa, Sinaloa Interactivo y yo también estoy comprometido con eh, ayudarles con, con imagen para fines de, de este evento ¿no? el evento consiste prácticamente en gozar en, a plenitud lo que es la naturaleza en su máximo esplendor no hay palabras para describirlo hay que subir, remar gozar escuchar y los mismos guías les van a ir diciendo en donde mira ya están los mapaches allá están los tejones en esta entrada anida eh, las espátulas en esta zona anida la garza cucharón por este lado tenemos una iguana verde en, en este lado yo he visto han visto hasta jaguar en esta zona entonces Es una zona en donde realmente el que viene a este, a este evento va a, a gozar de la tranquilidad en ambiente familiar eh, Pueden ir niños, padres de familia, todo va a ir con, con seguridad, va a estar protección civil en, en, este, en, en este evento se trata de que se conecten con la naturaleza, cosa que pocas veces lo hacen es, es un, como ir al campo pero sin, sin ir a destruir sin ir a, es ir a contemplar y a aprender sobre lo, la gran diversidad que existe en el sur de Sinaloa por medio de, otros, de estos eventos o de, de promover este tipo de deporte cuidar el medio ambiente y a su vez llegar a un desarrollo sustentable ¿qué quiero decir con desarrollo sustentable? eso significa, es simple, no destruir ahorita o comprometer las, las generaciones de ahorita con lo, lo que viene adelante o sea, no, lo que se tiene que evitar aquí en, en marismas nacionales del sur de Sinaloa es la cacería, la cacería es un no total prácticamente llegar a, a que la gente se concientice y logre a vivir en armonía con, con su entorno lo, lo cual en un, en un país en desarrollo pues es, es, es complicado ¿por qué? por la falta de educación por la falta de la gente vive al día pero en este caso yo le veo mucho éxito debido a la, a la gran iniciativa que, que, y, y ayuda pues del, del, de la gente de la cooperativa y del ayuntamiento y pues nosotros hemos trabajado arduamente para que salga todo bien en este evento es imposible el hecho de que en, en, en esta zona de marismas nacionales se tiene la ventaja de que la CONAMPA está trabajando arduamente con, con las cooperativas de esta zona, ayudándolos también a cambiar y a no depredar tanto los sistemas. ¿no? En este caso, la CONAMPA apoya, apoya mucho a, a, a estas comunidades para el mismo efecto de no degradar. El detalle de, de la cacería es un aspecto muy, muy negativo cuando se da en áreas naturales protegidas. Eso es un rotundo no no deben de permitir las mismas gentes que dependen de estas zonas deben de apoyarse entre sí y ser pues ellos mismos los que cuiden su zona ellos deben de respetar las zonas de UMAS son unidades de manejo ambiental más bien no de no respetar deben de crear eh, UMAS unidades de manejo ambiental en donde se ha permitido la cacería y que se respeten las vedas ¿no? Porque ah, hay... ¿hay UMAS aquí? Eh, no que, que yo sepa quién es Cuinapa yo no conozco no. La reunión principal que, que tuvimos ahorita con los representantes de, de la cooperativa El Calón y, el, y aquí con, con el licenciado eh, Carlos Quevedo y, y con Héctor Lizárraga y, y su servidor, estuvimos tomando nota sobre lo, los pendientes que se tienen que realizar para que este evento sea un éxito. Y este fin de semana entrante eh, yo voy a venir con, con, con las gentes de la cooperativa y vamos a dar eh, todos los recorridos para afinar los tiempos, seleccionar la zona donde van las boyas, qué embarcaciones se van a usar el, y pues darle un repaso a lo que es todas las aves migratorias, porque ahorita ya es la época de migración. Y entre otras cosas, ¿no? hablar con el eh, eh, ir con Capitanía de Puerto para también este, ver lo, lo, lo de los permisos, para que todo, todo, todo se lleve a cabo y sea un éxito para el futuro de esta cooperativa también Entonces, eh, ampliamente les recomiendo eh, después de escuchar esta, esta pequeña entrevista por favor visitar la página www.kayakadventuresinaloa.com vengan y visiten sus marismas y se van a enamorar de ellas y realmente van a apoyar a una muy buena causa que es la conservación y el patrimonio de todos nosotros, que son los humedales, y a su vez ayudar a varias familias en el futuro que están trabajando arduamente, que es la cooperativa del Calón y todas las demás que se sumarán. En esta zona en particular, lo que los observadores de aves buscan, en este ecosistema en particular, son aves que son... son muy muy son elusivas son se, nada más se encuentran en este lugar como es la garza cucharón la garza tigre estas garzas no las encuentras en ningún otro lado más que en méxico son especies que la gente quiere ver pero no nada más es, es este la, estas dos especies no hay, hay otras el, el rascón cuellirufo que ese es ese, ese endémico de aquí que ese también lo que la gente quiere ver so, Los especialistas ornitólogos son los endemismos, que a veces que nada más se encuentran en este lugar y nada más por esa sencilla razón van a venir. Es un sitio fenomenal, es un lugar fascinante que realmente urgen, urgen medidas de protección y que la gente también vea que por medio de, de otras actividades como el ecoturismo o, o eh, turismo de aventura. Este, puedan ellos lo, lo, lo, lograr una, una, una forma de vida que, que nunca antes habían este, in, incursionado ¿no? ellos están muy lejos de su visión, entonces el, el, el detalle es que con educación, con respeto y con, con gente como, como, como de empuje, como esta cooperativa, como la, la, la iniciativa de Carlos Quevedo, de nosotros, eh, que le estamos dando a esta, a esta zona Que no, que no sea desaprovechada y que la gente realmente se ponga la camisa y diga, ¿saben qué? yo vivo en un tesoro y que lo cuiden y puede dar para muchos años el evento se va a, da, se va a dar los días 11, 12 y 13 de diciembre entonces por favor no falte agarre su kayak, su, su canoa y pues venga a disfrutar de unos días es, eh, hermosos ¿Y si, no y si no tiene kayak aquí se lo vamos a proveer se van eh, los grupos van a ser selectos no más de 25 gentes para evitar lo que es capacidad de carga y no y no eh, hacer este no perturbar eh, la, la, la fauna del lugar porque eso, vamos a adentrarnos en zonas de crianza de algunas eh, aves que jamás han, han visto Por último, pues, no, no, no se olviden, se pueden registrar a, a la página web que es www.kayakadventuresinaloa.com